Humberto y eh, saludamos a tu compañera, sí. ah por supuesto. Eh, sí, que estaba por Buenos Aires. Este pequeño espacio para saludar a mi compañera María Compaño que ahorita se encuentra visitando a la familia allá en Buenos Aires. Un besote para ella y saludos. Y bueno, pues la diferencia entre un cuatro venezolano en la música de joropo es que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 Ahí Pero vamos, por la otra oreja. Hay un canto de protesta sobre el campo de acuasia y de las mentes florecen botones de rebeldía gallo gallo ga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 Ignacio del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez, presos en el penal de máxima seguridad de La Palma. ¡Aterco, hermano! El pueblo te da la mano. ¿Estás escuchando según La otra oreja? La otra oreja latinoamericana.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 mirada colectiva. Estás escuchando según La otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Y volvemos a esta otra oreja de Son Jarocho eh con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 Caña dulce caña brava, caña de azúcar prendida, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que vendo el santo la vida. Caña dulce caña brava, caña le no le idioma, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece la inmensidad. la injusticia y el dolor por en la tierra sembrada por la injusticia y el dolor mirando el sol a la costada del pueblo trabajador del pueblo trabajador te ves el sur como hada del pueblo trabajador mirando el sol a la costada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 que se derrocha en la tierra del sur caña dulce engaña brava caña le lole lolé que yo soy como la caña que nací como la caña pues nunca me moriré caña dulce engaña brava caña le lolé lola que yo soy como la caña que yo soy como la caña que crece en la inmensidad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 que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que me queman y no muero. Caña dulce, caña brava, caña lelore y lola, le, lo, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad.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 <laughs> .